La decisión de Román de presentarse en este caso acompañando la lista de, de Ameal es sorpresiva porque sinceramente uno todavía tiene esa sensación del de Román jugador y, y no lo asociaba abiertamente a a la política del club. Eh, Sin duda, tener a Román en una lista es sinónimo de este, atracción para, para muchos socios. No sé si es este, una herramienta que te permita ganar una elección, pero sí es una atracción especial, sin duda. Y esto bueno va a llevar a, a, a que de acá al 8 de diciembre, cuando nos toque votar, eh, el trabajo de cada una de las de las listas que se, que se presentaron, eh, gestionar militar para, para captar los socios y, y terminar este inclinando a favor una elección. Eh, al oficialismo se le puede complicar porque ya venía este, complicado con los últimos resultados y esta jugada, esta movida de, de Román con, con, la, con la lista de amedal este, sin duda, les va a complicar muchísimo más el tema de la elección.